Bienvenidas y bienvenidos caminantes de la Casa de Asterión, hoy que ha comenzado el invierno, hace apenas horas que la tierra guarda las semillas y se repliega a sus recintos más íntimos, vamos a hablar y sentir los mensajes del alma, Pérez Feliu en controles y hechizos y Cristina Fernández en locuciones, ruiditos y algún que otro pase mágico. Mensajes de paz, de alegría, de recogimiento, de reflexión y de reconciliación con uno mismo y con la vida. Bienvenidos vísperas de la Navidad del 2011 y estamos otra vez en la Casa de Asterión y hemos viajado otra vez a la isla de Knossos y estamos, como siempre, discurriendo por los pasillos del laberinto. Este es un programa especial para Radio 77 de la Casa de Asterión en su edición de Navidad. Queremos dedicarlo a nuestros compañeros de ruta, a Alex de Funky Paella, a Missy de la Hora Latinoamericana, a mechi Suri de Acampada Palma, a Ferran de Criticant, a los compañeros de 1984 y especialmente a Jordi Caballero, nuestro protector y demiurgo que con su tenacidad y amor a la vida hace en este programa posible. Dicho lo dicho, vamos a sumergirnos en este laberinto navideño la casa de Asterión. Para empezar esta edición, hablaremos un poquito de algo así como la brisa del mar. Con ustedes la alegría Saell com al mar. Tu restaurants. Tu ja hem a la llum d'un fanal. Tui ja volem en un fort fiesta groc. Tui ja ho hem cantat... Les convido a un gelat juguem a pala grega esquiven passejants a l'horitzó es divisen les veles d'uns nens que fan optimist, a la cala d'un costat torna una estona ara que bufa de mar així estirada sa veu espectacular llarga i blanqueta la sorra llegint intrigues vaticanes de final inesperat és elusiva tanta calor no M'agradaria mai, no es podia assumir No agafar-te la moto i que no féssim camí molt lluny Un d'aquí, a l'altra banda del món I amb xiringuit un quatre pins al fons tu i jo asseguts a la barra d'un bar Sona bona música i som seré yo cuando no sea yo, cuando el tiempo haya modificado mi estructura y mi cuerpo sea otro, otra mi sangre, otros mis ojos y otros mis cabellos. Pensaré en ti, tal vez. Seguramente mis sucesivos cuerpos, prolongándome vivo hacia la muerte, se pasarán de mano en mano, de corazón a corazón, de carne a carne. El elemento misterioso que determina mi tristeza cuando te vas, que me impulsa a buscarte ciegamente que me lleva a tu lado sin remedio, lo que la gente llama amor, en suma, y los ojos, que importa que no sean estos ojos, te seguirán a donde vayas, fieles. Ángel González... Nació en Oviedo en 1925 y es sin duda uno de los mayores y más representativos poetas de la generación poética del 50. Este es un poema de su libro 101 más 19 igual 120 poemas. Ángel González. Escuchamos a La Máquina de Hacer Pájaros, un grupo de los años 70's en Argentina, de Charlie García. Y nos vamos a ir al mundo del sur de Brasil. ¿Quién dijo que las hadas no existen? No conocía a Tatiana Parra. Quiero una lua llena, un sol que sin o baque do batuque, eu quero o tom que desencadeia O som que põe meu povo pra dançar Quero a chuva lavadeira da seca do sertão Quero a luz atormentando a toa a tumba da paixão tudo lento eu quero o tempo que reateia aquele primeiro amor dos casais quero ver vir fumaça a trapasse traição se a cor se torna raiva noite Amigo tuvo hambre, sed, calor y frío, pobreza, desnudez, enfermedad y tribulación. Y habría sido su fin si no hubiese tenido el recuerdo de su amado, quien le curó con esperanza y con recuerdo, con la renuncia de este mundo y con el menosprecio por la crítica de la gente. Es el libro de la MIG e Amat de Ramón Joy. Escuchábamos antes Interludio 1, Ellis Band, del Aleheim Klesinger Band. Y ahora estamos escuchando de fondo la milonga del moro judío de Jorge Drexler.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 Ni cuáles son mis hermanos Yo soy un moro judío Que vive con los cristianos He perdido mi gota de rocío Gimela flora el cielo de la montaña Que ha perdido todas sus estrellas Dice Rabinadrat Tagore En El Jardinero Ahora escucharemos a León Gieco El gran cantautor argentino En una preciosa canción Para luchar unidos y haciendo frente a la intolerancia ciega de unos pocos dementes que arrastran en su discurso la sangre de un pueblo débil Canción para aclarar Las cosas que están pendientes Justicia que queda chica Donde la vida no vale Por tantos gobiernos, solo dos Más fotos y más scratches floresas de la Elizabeth, que sabe que las aventuras perdidas son... Una niña busca... Su nombre secreto. Una muchacha... Corriendo detrás del amor. O tal vez... Una mano blanca que toca el cielo. Ya está llegando. Si no fuera por una palabra que lo impide. Por eso... Tú... Pierdes las aventuras. Por eso... Yo... Las he perdido Hemos perdido Sin haber empezado Es que no hay comienzo Ni fin Solo hay La palabra La única palabra La gran impedidora La que nos encadena en una sed Sin desenlace No obstante La única palabra por la que vale El vivir Y ahora Elizabeth Prohibido olvidarse De Alejandra 25 de agosto de 1958 De Correspondencia Pizarnik De Yvonne Bordulo, Bordeloa Correspondencia de la escritora Alejandra Pizarnik Escuchábamos antes a Bajo Fondo Tango Club y ahora a Enio Morricone con la canción de Cinema Paradiso. Así, pues, el diamante recogerás los frutos que yo he cortado en otras latitudes y a favor de otros climas. Tal un grumete niño que ha encontrado en las playas el cinturón de Ulises navegante. No haré aquí un evangelio. Nunca logré la barba completa de un sectario. Ni siquiera una guía de perdidos. Obra que yo reservo a los calientes empresarios del alma. Te doy, sí, las grosuras de mi arte, su riñón bien cubierto, sus maduros pichones. Y no tras el halago de un laurel que ya toca mi frente sin herir su modestia, sino con la esperanza de quien puso en el viento una paloma rica de mensajes. Desertarás primero la tristeza con su país de soles indecisos y de rumiantes vacas. La tristeza es el juego más tramposo del diablo tiene las presunciones de una musa frutal y solo es el pañuelo con que se suena el alma a su nariz en resfrío Elbiamor ¿qué dirías de una lámpara hermosa pero sin luz adentro? Tales, yo te lo juro la tristeza es igual a esos platos de vitrina que nunca recibieron y no recibirán ni una manzana verde ni un cuchillo si la tristeza es ya tu inquilina amorosa, échala de tu casa, pero sin altivez. Le dirás que se lleve su catre y su baúl, que se ponga su gorro de astracán o de lluvia y que se vaya, en fin, a pisar hojas muertas o a tocar los llorosos violines de las hastío. Bueno es ahora que te diga yo cuál ha de ser la esencia de un alegre perfecto. No entiendas el biamor que un alegre lo es porque la risa brota sin partera en sus labios o porque sus talones en frescura son dos rojos ovillos de la danza. Baile, canción o risa traducen a menudo la sola complacencia de un hígado triunfante. No desdeñes en pero la humildad de esas flores porque lucir un hígado armonioso también es un regalo de la bondad primera. Según mi ciencia es un alegre puro quien se atrevió a reír después de haber mirado en equidad el semblante primero de la rosa. Que un hombre así merezca tu saludo, porque ya es el espejo de una flor sin otoño. Deja la soledad para el uso exclusivo de los poetas devastados y los filósofos en ruinas. Estoy solo y medito, se gallardea el búho, muy arropado en su lujosa noche. Pero el cóndor, sereno, de los Andes, erguido en su montaña y al sol del mediodía, reflexiona en silencio. La soledad no existe. Y es verdad, el, mi amor, que ninguno está solo. Tomo un pedazo de pan duro, lo remojo en el agua y lo doy a los pájaros de arriba. Come un gorrión el pan Y luego tiende sus alas al espacio. El viamor, el pan duro se ha convertido en vuelo. Se nutre de mi pan, una calandria y enseguida retoma su profesión del trino. El viamor, el pan duro se ha transformado en música. No es bueno destruir el pan duro del alma. Vale más remojarlo y transmutarlo, ya en altura de vuelo, ya en canción. El viamor, que te vean siempre igual a ti misma. Ya toques las alturas, ya recorras el suelo. Ni se rebaja el pan en la mesa del pobre, ni se sublima en la mesa del, del rico. Sé como el pan, y la justicia dirá tu elogio en su balanza. y didáctica de la alegría de Leopoldo Marechal, el gran escritor olvidado del Río de la Plata. En libros para no tener miedo, la Casa de Asterión recomienda la lectura de Leopoldo Marechal. Estamos escuchando ahora a Kevin Johansen Timing. If you want to be afraid, just be afraid if you want to go back home, just go back home if you want to comb your hair. to fall in love just fall in love if you want to never know just never know if you want to throw a fit just throw a fit if you want to give a show well just give a show but do it is the Entonces un hombre dijo, háblanos del conocimiento de uno mismo. Y él respondió, En silencio vuestros corazones saben los secretos de los días y de las noches. Mas vuestros oídos ansían escuchar el eco del conocimiento de vuestro corazón. Quisierais saber en palabras lo que siempre supisteis en pensamiento, quisierais tocar con vuestros dedos el desnudo cuerpo de vuestros sueños. Y es bueno que así sea. El recóndito manantial de vuestra alma necesita brotar y correr murmurando hacia el mar, y el tesoro de vuestras profundidad infinita se revelaría entonces a vuestros ojos. Mas no tratéis de pesar en balanzas vuestro tesoro desconocido, y exploréis las profundidades de vuestro conocimiento con callados ni ondas, porque el yo es un mar infinito, inconmensurable No digáis, he hallado la verdad, sino he hallado una verdad. No digáis, he encontrado la senda del alma. Decid más bien, he encontrado al alma caminando por mi senda, porque el alma camina por todas las sendas. El alma no va en línea recta ni crece como una caña. El alma se despliega como un loto, de innumerables pétalos Oh, please do era un texto del libro del profeta de Gibbran Khlil Gibran, acompañado por la música de Kevin Johansen arro niño, que tengo que hacer, lavar los pañales sent mi coser. José, trabaja y María también y yo trabajando te doy de comer. Cosa una bandera de rojo y azul Estrellitas blancas dorada la luz serán por llanura y cielo Escuchamos a León Gieco y antes a Cecilia Todd, la canción que estamos escuchando se llama Las Madres del Amor, dedicado a esas madres valientes y la canción de Cecilia Todd se llama Cuando seas grande, una canción de cuna venezolana. Nuestra pequeña dedicatoria a las madres en estas navidades, a las mamás que nos hicieron y a las mamás que nos criaron y a las mamás que nos siguen enseñando cada día. Instrucciones para abrir el paquete de jabón Sunlight. Trabajo realizado por Manuel Mandev por encargo de la agencia de publicidad Vivencia. 1. Busque la flecha indicadora. 2. Presione con el dedo pulgar hasta que el cartón del envase ceda. 3 Disimule. Soy un joven escritor que no tiene otra ocasión que esta de conectarse con las muchedumbres. Usted finja que sigue abriendo este estúpido paquete y yo le diré algunas verdades. 4. Los vendedores de Elixir nos convidan todos los días a olvidar las penas y mantener jubiloso el ánimo. El pensamiento oficial del mundo ha decidido que una persona alegre es preferible a una triste. 5. La medicina aconseja cosmovisiones optimistas por creerlas más saludables. Al parecer, la verdad perjudica la función hepática. 6. ¡Viene gente! ¡Siga la línea de puntos en la dirección indicada por la flecha! 7. Escuche bien, porque tenemos poco tiempo. La tristeza es la única actitud posible que los compradores de este jabón pueden adoptar ante un universo que no se les acomoda Toda alegría no es más que un olvido momentáneo de la tragedia esencial de la vida Puede uno reírse del cuento de los supositorios, pero este es apenas un descanso en el camino Uno juega retosa y refiere historias picarescas solamente para no recordar de morir ese es el sentido original de la palabra diversión, apartar, desviar llamar la atención hacia una cosa que no es la principal 8. conversar acerca de estos asuntos es considerado de la peor educación los comerciantes se escandalizan las personas optimistas huyen despavoridas los maximalistas declaran que la angustia ante la muerte es un entretenimiento burgués Y los escritores comprometidos gritan que la preocupación metafísica es literatura de evasión. Al respecto, mientras le recomiendo que no deje el paquete de jabón al alcance de los niños, le juro que todo lo que se escribe es de evasión, menos la metafísica. Las noticias políticas, los libros de sociología, los horarios del ferrocarril... Los estudios sobre las reservas del petróleo no hacen más que apartarnos del tema central, que es la muerte. 9. Calcule 100 gramos de jabón por cada kilo de ropa sucia. 10. Cuanto más inteligente, profunda y sensible es una persona, más probabilidades tiene de cruzarse con la tristeza. Por eso las exhortaciones a la alegría suelen posponer la interrupción del pensamiento. Es mejor no pensar. Casi todos los aparatos y artificios que el hombre ha inventado para producir alegría suspenden toda reflexión. La pirotecnia, la música bailable, las cantinas de la boca, el metegol, los concursos de la televisión, las kermeses 11. Separe la ropa blanca de la ropa de color y entienda que la tristeza tiene más fuerza que la alegría. Un hombre recibe dos noticias, una buena y una mala. Supongamos que ha acertado en la quiniela y que ha muerto su hermana. Si el hombre no es un canalla, prevalecerá la tristeza, claro. El premio no lo consolará de la desgracia. Byron decía que el recuerdo de una dicha pasada es triste, mientras que el recuerdo de un pesar... Sigue siendo pesaroso 12 No mezcle este jabón con otros productos Y no haga caso de los sofistas risueños Tarde o temprano alguien le dirá Si un problema tiene solución No vale la pena preocuparse Y si no la tiene ¿Qué se gana con la preocupación? Confunde esta gente las arduas cuestiones de la vida Con las palabras cruzadas la soledad, la angustia, el desencuentro y la injusticia no son problemas, sino tragedias. Y no es que uno se preocupe, sino que se desespera. Lloraba Solón la muerte de su hijo. Un amigo se acerca y le dice, ¿por qué lloras si sabes que es inútil? Por eso, contestó Solón, porque sé que es inútil. 13. No está tan mal ser triste, señora. El que se entristece se humilla, se rebaja. Abandona el orgullo. Quien está triste, se ensimisma, sí piensa. La tristeza es hija y madre de la meditación. Participe del concurso de vacaciones Sunlight enviando este cupón por correo. 14. Ahora que se fue el jabonero, aprovecharé para confesarle que suelo elegir a mis amigos entre la gente triste. Y no vaya a creer, el ama de casa Sunlight, que nuestras reuniones consisten en charlas lacrimógenas. Nada de eso. Concurrimos a bailongos atorrantes, amanecemos en lugares desconocidos, cantamos canciones puercas, nos enamoramos de mujeres desvergonzadas que revolean el escote y hacemos sonar los timbres de las casas para luego darnos a la fuga. Los muchachos tristes... Nos reímos mucho, le aseguro, pero eso sí, a veces mientras corremos entre carcajadas perseguidos por las víctimas de nuestras ingeniosas bromas, necesitamos ver un gesto sombrío y fraternal el amigo que marcha a nuestro lado. Es el gesto noble que lo salva a uno para siempre. Es el gesto que significa, atención muchachos, que no me he olvidado. Nota, las instrucciones para abrir el paquete de jabón Sunlight fueron rechazadas. Este cuento pertenece al libro del fantasma de Alejandro Dolina. Bueno, estamos escuchando la Sinfonía número 41 en Do de Mozart y bueno, nos vamos a empezar a despedir y os queremos dar una canción que habla de la fe en los otros y dice algo así como rezo por vos habla del amor sagrado Luis Alberto Espineta con Rezo por vos. Y ahora nos despedimos, pero queremos antes mandar un abrazo espiritual para nuestros hermanos y hermanas en toda África, en América de Latín, en América Latina, en lugares donde la soberanía alimentaria y la soberanía humana es vulnerada día a día en Oriente Medio, en el lejano Oriente, en todas las zonas de conflicto armado donde Las personas no tienen dignidad, donde es el odio y la, la injusticia las que reinan. Para todos ellos, nuestro abrazo de paz en estas navidades. Nos vamos a despedir hasta el, el viernes que viene por la Radio 77 Nos despediremos escuchando la música de un gato grande y antiguo Bueno, Feliz Navidad, Pere Feliz Navidad para todos los cronopios y cronopias que nos siguen en la Casa de Esterión Feliz Navidad para todos y también para las pasajeras en trance. El trío Lomosh para todos vosotros. Nos vemos el viernes que viene. Gracias. Bueno, antes de irnos quiero mandar un, un gran abrazo a toda mi familia de argentina y, y nada y decirles que los quiero mucho y que desde aquí en la noche de la navidad voy a estar con mi corazón allí como una pasajera en trance